Zona cero. Entramos en materia con nuestros monográficos Zona cero. Hoy tenemos a Carlos Canales eh, ausente, pero presente, por supuesto, siempre en nuestra mesa de trabajo. Y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde habrá ido Carlos? ¿Acaso a buscar las fuentes de la eterna No punto? me extrañaría. ¿Era una las... reencarnación de Ponce de León, este hombre? <risa> Ponce de León redivivo. <risa> la cantidad de actividades que tiene Carlos, vamos, sí. no me extrañaría que una de ellas sea buscar estas míticas fuentes para intentar todavía ser más joven de, de lo que ya aparenta, que mira que, que no veje desde chico. Eh, Carlos Canaverse debe tener como 300 años, ¿no? Por lo menos, tiene, tiene más que yo, mira que, mira que yo ya tengo fama de longevo. Sí, pues tú tienes 297, pero... Sí, sí, sí, sí la verdad que... <risa> <risa> yo ya desde mis épocas egipcias perdí la cuenta. Pero es verdad, Jesús, que a lo largo de la historia el, el ser humano siempre ha, ha pretendido ser más longevo, siempre vivir un poco más, ¿no? Siempre, siempre, sí. Yo creo que dentro de esas... Eh, anhelos que ha tenido el ser humano y mira que ha tenido muchos, entre ellos hacerse rico, por ejemplo, pero uno de ellos es el, el ser joven eternamente. Pero somos muy contradictorios porque eh, en un planeta donde las religiones son tan importantes la, la creencia en un, en un más allá en un más allá incluso en, en, una, en un universo donde vamos a vivir mejor donde vamos a estar tocando la arpa en nubecitas, y mira que nos aferramos a este valle de lágrimas, ¿eh? Sí Sí, porque siempre existe esa opción ¿no? de, bueno, sí, existe el más allá, pero, pues, pero vamos a intentar vivir o agarrarnos sí. todo lo que podamos a esta vida efímera, porque al fondo es efímera, cuando ves, ves la biografía de un personaje y de la cantidad de cosas que ha hecho, pero tú lo miras dentro de ese contexto histórico, por ejemplo, Alejandro Magno, que fue uno de los que buscó las fuentes de la Terra Juventud, y pues eso lo vivió 34 años, la cantidad de cosas que hizo, pero es un lapso pequeñísimo, ¿no?, pequeñísimo, dentro bien. de la historia incluso, ¿no?, de, del imperio griego y dentro de la historia incluso de, de, su, propia, de, de su propio devenir y las cantidades de cosas que hizo. Por eso, Pero es verdad, tenemos esa sensación de alargar un, poco, un poquito más, dos días más, un año más nuestra existencia. Y es un error, es un error, porque muchas veces nos quedamos eso con lo accesorio y no nos damos cuenta de que lo esencial es la vida misma, ¿no?, el vivir en cada momento y el, la calidad de vida, ¿no?, la longitud que pueda tener esa vida si no esa calidad de vida ahora poco a poco nos vamos dando cuenta pero es verdad que también cada vez más surgen en los medios de comunicación terapias que intentan alargarnos la vida, ya se habla de que podemos llegar eh, biológicamente a los 120 años, incluso hay teorías transhumanistas que hablan de los 200 o de los 300 años, es decir, volvemos un poco a esa época prediluviana donde Matusalén, Noé y compañía tenían esa longevidad, donde siempre se ha puesto un solfano, si realmente es auténtico estamos hablando de un símbolo, da igual el hecho es que, según nos dicen algunos especialistas, el ser humano es capaz de vivir mucho más de esta media de, de vida que tenemos mm. en Europa y en Estados Unidos de estos cerca de 80 años bueno, pero en los relatos bíblicos eh, ya dan, algunos eségetas dicen que bueno, que bueno, que a, a lo mejor eh, no, no, está, está claro, está que claro a lo mejor algún cero se escapó ¿no? algún cero se escapó, sí, porque vamos, eso, pensar que Matusalén podía llegar a los 970 años, pues hay que bueno. tener muchas tragaderas vamos está a dejarlo, un... 97 estaría muy bien, ¿no? hombre, estaría demasiado bien pero bueno, también es verdad que estamos hablando de unas épocas donde prácticamente no hay nada, no, no tenemos nada todos son eh, relatos, digo, mitológicos religiosos, eh, legendarios es decir, o te lo crees o no te lo crees y mucho más cuando está impregnado de ese tamiz religioso como es el caso de la Biblia. Mm. Sé que bueno, ahí queda la historia, pero que si sí es verdad que durante mucho tiempo, además son datos constatables hasta mediados del siglo XIX, prácticamente la esperanza de vida que tenía el ser humano era en 35 años. Es decir, desde 1800, ese breve periodo entre 1840 y 1940, es cuando esa duración media de la vida, tanto en Europa como en Estados Unidos, alcanza los 65 años. Bueno, hoy en día en algunos países africanos han retrocedido, ¿eh? y en algunos países del centro de, del continente negro, la expectativa de vida no supera los 50. Sí, Entonces es verdad o sea claro, que eso es que estamos... es por eso siempre se especifica lo de Europa y Estados Unidos, porque uh -huh. claro, ya te vas a Asia y África, en fin esas medias, eh, varían, no tanto de lo de continentes, sino también de, de países, de, países, de países, los países sí. eh, musulmanes, eh, los los países donde tienen otro tipo de religión, en eh, los países por ejemplo más animistas, donde todavía las, las supersticiones están mucho más arraigadas, evidentemente las esperanzas de vida son inferiores, ¿Por qué? Uh -huh. porque, porque hay elementos. Eh, muy claros ahora para nosotros, pero que por ejemplo hasta mediados del siglo XIX no se tenían en cuenta que es lo que ha hecho que se alargara nuestra esperanza de vida los tres elementos o las tres medidas sanitarias por ejemplo preventivas que han sido radicales para que lleguemos pues casi ya a estos 80 años es la separación de las aguas potables por ejemplo de las aguas residuales algo que parece tan evidente pero que no era tan evidente hace unos cuantos años la inmunización de masa en masa ¿no? contra la viruela ¿no? contra las grandes epidemias pero sobre todo contra la viruela gracias a la vacuna que descubre Edward Jenner y sobre todo eh, pues implementar normas básicas de higiene en los hospitales es decir, es que antes los cirujanos, cuando a lo mejor hacían una, una necropsia luego eh, acudían a un parto y entonces las infecciones pues, provocaban una mortandad tremenda, ¿vo? y no se daban cuenta que sencillamente una cuestión de asepsia de lavarse las manos con jabón, evitaba muchísimas muertes. Exacto, eh, lo hemos comentado además hace bien poquito, cuando hicimos el pasaje de la historia dedicado a Florence Nightingale la, la pionera de la enfermería moderna uh -huh. esta mujer queda horrorizada cuando visita un hospital militar en, en plena guerra de, de Crimea ¿Sí? y constata, de era una amante de la, de la estadística, introduce la estadística de hecho en, en, la, en la red hospitalaria y descubre que de los 3.000 muertos británicos en el mes de enero de 1855 que se han producido en hospitales pues el 95% fue por falta de higiene claro. por, asep por, por falta de asepsia por, de por ¿sí? infecciones eh, eh, y, y por muertos de, eh, a causa de las heridas de guerra uh -huh. pues, el 5% Sí. O sea que de... hemos sido muy guarros, Jesús. Y no deja de ser curioso que uno de los que dice esto, que lo denuncia, que era un médico húngaro que se llamaba Semmelweis, y lo denuncia además en una obra que publica en 1857 donde habla de esta de la profilaxis en la fiebre puerperal, porque ve que sobre todo las que han tenido niños son las que son más propensas a morir sí, sí, ¿sí? Sí. por eso porque no se tiene la higiene bueno pues sus propios colegas le tachan de loco eh, es un incomprendido absoluto y muere prácticamente pues con el descrédito de, del colegio médico de su de su momento y al final sí, le dan la razón cuando dice pues es verdad si es que era la profilaxis bueno pues Hemelway, sí, sí. a pesar de que lo denunció no fue reconocido o sea que hasta esa cerrazón llegaba en en aquella época de mediados del siglo XIX. ¿Y qué extraños conocimientos llegaron a la mente de De Ponce de León? <risa> para que quisiese buscar esa fuente de la eterna juventud. Además sí, más que conocimiento le llega como una especie de chivatazo, chivatazo de rumor. Aborigen, ¿no? Claro, aborigen. A ver se lo podían quitar de medio. Sí, sí, porque bueno, los indios de Puerto Rico, el antiguo aboriquén, sí. le dice: no, no, hombre, más arriba, tú vete más para arriba, que ahí hay un, un archipiélago, hay unas islas sí. que están encima de, de Cuba, sí. y allí allí, allí, allí, hay una fuente de la eterna juventud, además hasta le dicen el nombre, ¿no?, porque ya sabes que es un archipiélago sí. pues bastante numeroso de ¿eh? la de hecho ahora actualmente el archipiélago de las Bahamas, que es el al que nos estamos refiriendo ahora está eh, poblado unas veinticuatro islas pero hay que seiscientas que están deshabitadas. Bueno, pues estos aborígenes de Puerto Rico le dicen no, no, y la, y la isla se llama Bimini. Entonces, bueno, pues allí va el Ponce de León, que para entonces le sonaba a música celestial aquellos comentarios, porque ya por entonces tenía unos cincuenta y dos años y hombre, ya estaba chacoso y por encima de la, de la edad que se sonía uno, eh, que no, solía y, uno vivir y se sentía, glorioso, se sentía eh, glorioso que quería estar allí, permanecer sí, sí, sí, sí bueno entonces pues había participado en bastantes gestas, ¿no? Bueno. también compañero de Colón, pero era un hombre pues que vio como una doble oportunidad por un lado, pues, bueno, pues descubrir nuevas tierras, como después pues así se demuestra, y por otra parte, mira si lo encuentro, pues ahí va, ¿no? De hecho también había rumores <ríe> en aquella en aquel momento decía que también pues que su mujer parece que estaba un poco insatisfecha con los eh, sí. tratos y favores sexuales, sí, sí. y entonces que él iba a buscar más potencia esa viagra natural para poder satisfacer plenamente a su mujer. ¿no? Eso era lo que se comentaban los mentideros. Pero bueno, el hecho es que el 1 de marzo de 1512 Eh, con esos 52 años de la cuesta y tres bajeles llenos de hombres, parte rumbo de las fuentes de la Terra juventud. Embarcóse. La sí. <risa> Ponce de León embarcóse. Embarcóse y lanzóse a la aventura. Sí, va hasta Vivini y bueno, y lo que se cuenta es que va probando las aguas, vamos, de todas las fuentes que se encuentra en Vivini, sí, cualquier sí. isla eh, que se precie y evidentemente de que sus canas no desaparecen, que sigue igual de achacoso y que no encuentra nada, lo que sí encuentra es oficialmente la península de la Florida, y digo oficialmente porque es verdad que está reconocido que se le debe el mérito a Juan Ponce de León, sí. Pero, eh, no deja de ser curioso, sabes que a mí me gusta mucho esa cartografía oculta, esos mapas malditos y prohibidos, donde hay mapas que sí aparece ya recogida la península de Florida antes de 1513, que es cuando oficialmente la descubre Ponce de León. Es decir, el mapa de Cantino, que es de 1502, o el mapa de Watson Muller, el primer mapa donde aparece la palabra América, que es de 1507, ya aparece también recogido esa península de Florida. Es decir, que antes estuvo alguien, hubo eh, en esas latitudes, y luego lo dejó cartografiado, ¿no? Uh -huh. No Cantino y Martin Basel Muller que eran, para bueno, pues los que recopilaron un poco toda esa información. Pero bueno, finalmente sí. Por siempre... cierto, qué injusto fue Muller, ¿eh? eh, al, al poner la palabra América. Sí, sí, sí, totalmente. Ya se sabe ah. perfectamente. Bueno, sí. hay hay una historia oculta un poco alrededor de por qué esa deuda con Américo Vespucio. ¿no? Sí, sí. Pero ya te digo, lo sorprendente de ese mapa que hace Basel Muller es no solo que aparece esta península de Florida, sino que también aparece el Océano Pacífico. Y sabes que también oficialmente el Océano Pacífico claro. se descubre en 1513, es decir, en la misma fecha que Ponce de León descubre la Florida. Bueno, ya te digo que eso es para hablar largo y tendido, incluso dedicar al monográfico a estos mapas imposibles, esta cartografía donde ya quedan descritas tierras que oficialmente no habían sido descubiertas. Hmm, hombre, ni, ni Ponce de León ni Núñez de Balboa claro, por, fueron a ciegas. No, no, no, no claro. fueron sabiendo lo que iban. Y si me apuras, incluso Magallanes, es decir, cuando sí, Magallanes sí, sí, sí, va, sí. Eh, descubre también eh, su estrecho Él sabía perfectamente, porque además están las crónicas de Pigafetta donde se dice que algo así, que por fin había descubierto ese famoso estrecho del que tenía noticias. Sí sí, sí, sí, sí. Se lo había contado, incluso no solo lo habían contado, sino que está cartografiado en algunos mapas. ¿El caso es que Ponce de León muere a flechazos? Bueno, exactamente. Entonces, Ponce de León en esa primera singladura de 1513 no encuentra nada, bueno, después se sabe que tiene que regresar otra vez a Cuba, incluso a España, y regresa en 1521, y ahí es donde ya muere a flechazo, es decir, seguía probando fuentes eh, por donde eh, pasaba, no encontraba la fuente de la eterna juventud, sí. y sí. al final, pues eso muere de, de un flechazo donde se demuestra claramente que no encontró nunca la fuente de la eterna juventud. Y de aquí me quedo. Pero bueno, aún así vivió bastante, ¿eh? ¿Sí? pasado los 60 sí. años, lo cual no está nada mal. Sí, sí, sí, bueno, mm, supongo que no fue ni el primero ni el último, ¿no? No. No fue ni primero ni último. Lo que pasa es que fui más conocido por eso, porque esta es la clásica reivindicación romántica que tienen los conquistadores, es decir, que en busca del dorado, en este caso, de las míticas fuentes de la tierra juventud van descubriendo estos terrenos, otros terrenos oficialmente, ya digo siempre oficialmente y especifico esa palabra porque después se demuestra que cuando ahondas en la historia de los descubrimientos alguien ya llegó antes y alguien encima lo dejó cartografiado sí. pero bueno, el mérito lo sigue teniendo él y esos seis meses de infructuosas excursiones, pues se dio cuenta de su ingenuidad y no solo de la ingenuidad sino de del reír, porque cuando <risa> regresa a Puerto Rico, pues eh, comenta un cronista de la época que tuvo que sufrir muchas burlas de los que la habían visto regresar más enfermos y más viejo de los que había partido. Menudo, o sea, que... menudo somos los españoles. Para somos cantar. así, bueno, para sacar chistes fáciles. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, fíjate, si hubiese sido el lugar de Ponce de Lyon, pues uh -huh. eh, tendría el mismo un monumento en Trafalgar Square, ¿no? Eh, sí, no, no, está claro. El hecho de que fuera bailisoletano no lo ayudó mucho. <risa> <risa> Pero bueno, y Bimini, por, bien, a decir la historia. Y en Bimini Jesús. Que... Y en Bimini, bueno, ahí está lo curioso. Es decir, ¿por qué Bimini? ¿Por qué le, le asesoraron, le informaron a estos indios de Boriten que en Bimini, Bimini? Claro, al principio da la impresión de que todo es una tomadura de pelo, porque me consta que durante seis meses sí que tuvo que recorrer no solo Bimini, sino todas las islas de alrededor. Pero claro, cuando después descubres más cosas que han ocurrido en Bimini, es cuando piensas que a lo mejor había una cierta credibilidad. No, tanto que se encontraran las fuentes de la Terra Juventud, pero sí puede ser un núcleo importante de alguna civilización que luego desapareció. Ahí están las famosas revelaciones de Edgar Cayce, donde dijo que en el año 1968 se encontrarían las pruebas de que la Atlántida existió. Ya sabes que en aquella época, en 1968, se encontraron unos muros en Bimini, ciclopios, y más de un investigador piensa que aquello podía ser esa prueba incontestable de que la cantidad existió o por lo menos una civilización que, que fue anegada bueno, con independencia de eso sí que todas las pistas un poco indican de que Bimini en general, todo lo que es el archipiélago de las Bamas pues sí pudo contener hace tiempo y estamos hablando de esa mítica cifra de los 12.000 años, pues una cultura, una civilización donde posiblemente igual que pasaba con el preste Juan, se hablara de que también entre otras riquezas, contenía esa fuente de la, de la eterna juventud, esa fuente que también fue buscada por los alquimistas Sí, yo creo que esa es la auténtica historia ¿eh? Yo un, entiendo que va por ahí Una años. leyenda que fue de, de boca en boca, de generación en generación Exactamente Y bueno, pues esa vieja creencia en una en una cultura antiquísima y a lo mejor una fuente salutífera. ¿eh? Sí, posiblemente, bueno. y cuando ya le llega Ponce de León, pues bueno, ya viene totalmente descafeinada, ya viene totalmente sí, viene, sí. degenerada por el paso no de los años, sino de los siglos. Sí. O sea, que pudo haber existido algo igual, que también pasó... ...con el mito del Dorado... sabía que había toda una realidad... ...y después mucha exageración... ...igual que pasaba con las ciudades de Cíbola... ...por ejemplo, sí. o sea, todos esos mitos... del precocantinos... príncipe cubierto de oro sí que hubo... ...claro, por eso claro. te digo, Además, ...en una laguna eh, de, de Colombia... La, ...la laguna Guatavita... ...o sea que ese, no creo que fuera todo... <coughs> ...perdón, no creo que fuera todo el... Eh, ...toda la explicación del mito del Dorado ese cacique que se embadurnaba de oro y que aparece reflejado en una, una película de, de Saura, ¿no? Sí. Yo creo que no es decir, me parece demasiado endeble no, pero, ¿sí pero es verdad pero, que pero eso principe, junto con otras cosas con ofrenda, seguro Sí, sí, no, seguro y que tiraban después ofrendas de oro sí, sí, sí, eh, sí. para apaciguar las iras del dios de turno, seguro no me cabe ninguna duda, pero había más cosas es decir, como siempre ocurre con esto el mito del dorado era muy consistente y además eh, muy ubicuo no, no solo estaba determinado en una zona geográfica, sino en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eso sirvió para que muchos españoles eh, con ansias de poder, de fortuna y de riqueza rápida, pues empezaran a descubrir cosas y también encontrar a su propia muerte como cubrir más de un caso. ¿no? Bueno, pero eso viene bien porque <risa> sí, eso des viene bien. descongestionaba la zona de, de bravucones. Eso es verdad. Eso eh, es verdad. Y te tú ponías siete ciudades de figura arriba, <coughs> eh, la ciudad de los Césares abajo y el Dorado en medio... Y tenías adelantados por doquier. Y ya tenías, efectivamente, claro, claro. ya tenías ahí descubierto a toda Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. O sea, ya lo tenías todo. Si nada nada, como poner un caramelo, en este caso la zanahoria. Es. que iban. Eso y esa es la realidad. Es decir, que, que aunque lo contemos de una forma así como... Amena. Muy, muy amena, muy desgratizada, pero realmente es sí, sí, cierto. Sí, sí. Ocurrió como tal, ¿no? Sí, sí, sí, Y un poco el colofonte esto de Viminie, que te contaba, bueno, lo de Edgar en fin, este submarinista Valentine, que es el que descubrió estos muros y propios eh, submarinos, ¿no? Eh, pues alrededor de, de esta... Isla de Bimini, eh, el colofón un poco a toda esta historia de que realmente sí que parece o vuelve otra vez a resurgir ese mito de que allí están las fuentes de la tarde juventud, lo volvió a cacarear, pues el mejor ilusionista y mejor mago, dicen, de toda la historia, que es David Copperfield. Para mí era Harry Houdini, pero bueno, dicen que es David Copperfield. Yo también estoy, yo estoy contigo. Sí, sí, yo creo que era <risa> Houdini de todas todas. Sí. Pero bueno, David Copperfield, pues es verdad que ha sido muy célebre, ¿no?, con la cantidad de de espectáculo eh, muy bien montado por otra parte y entonces bueno pues la última cosa que, que comentó que por cierto en alguna de las tertulias salió a colación es que de las cuatro islas que se ha comprado en el archipiélago de las Bamas nada por el módico precio de 56 millones de dólares no, pues, no, es nada. no, no se ha gastado Abramovich eh, 50 millones de euros en el castillo de Drácula ¿no? bueno fíjate claro. efectivamente es que no valen más cuatro islas ese dinero sí para esta gente es como todo muy relativo claro. bueno pues una de sus islas eh, que está en la zona en la región de Suma ¿no? dentro de la ...del archipiélago de las BAMAS... ...que es Musakai, ...es, es propiedad privada suya... ...es el que, la que él el, el alquila por el módico precio... ...de 300.000 dólares a la semana... ...o sea que claro, con esa cantidad... ...va a amortizar rápidamente la inversión que ha hecho... ...bueno, pues una de las islas... ...que no es Musacay... ...no es la que alquila por 300.000 dólares a la semana... ...una de esas islas dice, asegura... Qué ha encontrado esa fuente de la tierra Juventud... ...y en qué se basa para decir... ...bueno pues lo que él comenta es que en este manantial... ...cuando tú coges una hoja seca... ...y la pones en contacto con el agua... ...vuelve a la vida otra vez... ...y cuando coges un insecto que está medio moribundo... ...pues al entrar en contacto con el agua... La, ...recobra la vida y vuela de nuevo ese insecto... ...dice que es asombroso... ...él lo reconoce... ...que es muy emocionante... ...pero que es cierto y de hecho... ...ha contratado a unos científicos, a unos geólogos... ...para que analicen sus aguas... ...que solo dará los resultados cuando él le plazca, por supuesto... Sí. ...pero bueno, no deja de ser curioso que este hombre... ...con ese eterno rostro de los 50 años... ...no envejece nunca... ...y entonces ya las malas lenguas dicen que a ver si va a ser verdad... ...que ha encontrado algo relativo... ...a esas propiedades salutíferas ...de algún manantial de... ...de la zona de las Bahamas, no en este caso de... ...de Bimini, porque esta zona que él compra... ...está más al sur de Bimini... ...pero que justificaría en parte pues toda esa obsesión que tuvo Ponce de León y que no pudo conseguir. Bueno, pues esto ratificaría las leyendas aborígenes. ¿eh? Claro, de alguna manera ratificaría y también estos hallazgos un poco de esa civilización que parece que está sumergida y que todavía está a la espera de que pueda salir a flote incluso determinar si realmente pertenecía o no pertenecía a la Atlántida. Ah, y David Copperfield, al final no pudo ser Ponce de León, viene Copperfield y lo consiguió. David ¿no? Copperfield, sí, Nos además... El agua embotellada de las eh, de las Bahamas. Sí, consigue dos cosas. Por un la ilusión, otra volver a ilusionarnos Claro. Con lo cual es su especialidad, ¿no? La, la ilusión Y por otra parte, pues ya sabemos que como es especialista en hacer desaparecer cosas Pues también ahora es especialista en hacer desaparecer las bolsas de los ojos y las arrugas Si realmente ha encontrado la fuente de la eterna juventud Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Si ¿Sí en el archipiélago de las Bahamas? Sí, pero sería en Esuma Esuma Sí, exactamente, que es una de las zonas de las regiones que tiene el archipiélago de las Bahamas Y, eh, y estaría muy cerca de Musakai porque él compra cuatro, Musakai parece que no porque es la que alquila, no se, no se arriesga no a que alguien pueda descubrir este secreto, entonces sería alguna de las otras tres que le ha comprado. Bueno, pues ahí está, David com perfil como poseedor eh, de la clave, ¿eh? para para no envejecer. <risa> Uno, de tantos. Uno de tantos que dice tener la clave. Bueno, cuando se unió a esta chica la modelo Claudia Schiffer, ¿verdad? Ya. Ahí ganó puntos. Bueno, pues toma un poquito de agua mineral, eh, Jesús. ¿Qué la prefieres, con gas o sin gas? Eh, la prefiero sin gas y de lanjarón, porque también... De lanjarón, no he dicho de Bezoya, porque la de lanjarón está acreditado, que es buena para el corazón y alarga la vida. La de Bezoya también... vida. vamos a ver, pero ya, ya, ya, estás, ya estás aceptando dinero, Jesús... Sí.